Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, en 1070 kHz, i l o e r t transmite radio e l mundo. Se nota en el aire. ¿Estás escuchando? La Caja Negra, rock en estado puro, con Leo m á z p e r o Bien, aquí estamos nuevamente. Seguimos en la caja negra, noche de lunes, como siempre, aquí en Radio El Mundo a m 1070. Bueno, hoy el lujo, el gusto nuevamente de encontrarnos con un amigo, no podemos decir de la casa, pero sí de nuestros programas, que hemos estado charlando en un par de, de oportunidades. Creo que con esta es la, la tercera o cuarta nota que hacemos. Uno de los artistas que más、eh, hemos entrevistado en lo, en lo personal. Así que bueno, esta noche. Estamos nada más y nada menos que con alguien que viene de raíces bien roqueras en las v e n a s Estamos hablando de la familia Espineta. Estamos hablando de Gonzalo Palias Espineta, líder de Amel y por supuesto tiene sus cosas como s o l i s t a s que él nos va a ir contando en el transcurso de esta breve charla que vamos a tener con él. Así que bueno, le damos la, la buenas noches. Gonzalo, ¿cómo estás? Leo te habla. Buenas, l e o ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy ¿Todo bien, Igor. Bien, bien, contento, contento ahí de, de, de estar en este encuentro nuevamente. Hace mucho tiempo que no hablábamos. Es verdad, es verdad, sí, por lo menos un año, un año y algo.、Eh, Gonzalo, bueno, contanos cómo, cómo está tu, tu presente en cuanto a la música respecta, ¿no? Después de, de un año y medio, casi dos, ¿no? Porque arrancamos 2020 y 2021 todavía sigue siendo un año. Sabático, pero dentro de todo se van abriendo algunas cosas. Bueno, contanos un poco este, cómo está tu, tu actualidad y bueno, cómo, cómo fue también el 2020, que fue un año no solamente a nivel económico, sino también emocional y todo eso. Pero bueno, quiero que nos, nos cuentes un poquito paso a paso. Bueno, nada, qué, qué decir, ¿no? Lo que bah, ya más o menos todos sabemos, lo del 2020 fue un. <risa> Algo in, in, inesperado, ¿no? En algún punto,、no. y bueno, con muchas emociones encontradas a partir de eso.、Eh, la verdad que con Amel tuvimos que dejar de tocar, porque, bueno, obviamente estaba Gustavo, y Gustavo vive con, con mi mamá Ana, entonces、uh -huh. eh, eh, corrían en riesgo, ensayamos ahí, no. entonces、eh, nos dejamos prácticamente de ver por un montón de tiempo.、Eh, Bueno, ya a, a, gra, gracias al tiempo y a esto y a las vacunas, bueno, ya nos podemos juntar de vuelta, obviamente, y estamos encontrándonos y, y volviendo a, a, a darle forma y, y a revivir a, a Mel, viste, que quedó ahí en esa, porque la verdad que fue un montón de tiempo que no nos juntamos ni nos vimos en, entre los chicos, además Francisco. Guitarrista de Amel, Francisco Zunana, se lastimó una mano laburando、oh, en carpintería y. Y, y, y, y fue, y fue otra, o, o, otro, otro palazo, digamos, ¿no?、Eh, volver como a empezar a tocar de vuelta, de cero.、Eh, estos encuentros、eh, que estamos teniendo ahora, en la actualidad, que, bueno,、eh, habrán sido unos cinco. Cinco Encuentros, esto todo, todo, todo a flor de piel, no? Como, sí, eso a flor de piel, porque bueno,、eh, volviendo a revivir la máquina de Amel y también a, a no con, con el tema del, del amor de Frank, que no fue fácil y todo, muchas emociones.、Eh, nada, pero obviamente la música sana y estamos en esa a, a pleno、eh, tocando canciones nuevas, temas nuevos. Y, y, y los clásicos de siempre, de los discos, de los tres discos, ¿no?、Eh, y bueno, nada, la pandemia en, a mí en lo personal me hizo enfocarme más en el estudio. Yo, además de, de, de, de tener las bandas、eh, y, o de mi proyecto solista, también trabajo con el nono de Ipeco, que es un colega técnico, un amigo que conocí a lo largo de, de, de los discos que g r a B, é con él. Armamos un estudio que se llama Estudio Aves y estuvimos produciendo desde adentro, puertas adentro, ¿no? Porque salir a tocar mucho no se podía, entonces aprovechamos el tiempo como para componer o, o para producir artistas, estuvimos en eso, la verdad, laburando bastante por suerte, eso me mantuvo activo、eh, en lo personal, ¿no?、Eh, como con la cabeza enfocada en, en algo, ¿no? Porque、eh, lo, la, los primeros meses, el. Por lo menos el primer mes fue caótico, ¿no? Como que no se sabía qué iba a pasar,、eh, parecía una especie de fin de mundo, ¿viste? Pero, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, nada, se fue a c o m o d a n d o las cosas. Hoy por suerte ya se está abriendo todo y está todo mucho más、eh, saliendo laburos, ¿viste? Y, y, y, y abriendo puertas, ¿no? Claro. Bueno, igual no significa que no haya pasado, hay que cuidarse igual y hay que ver de la manera de, nada, de protegerse y estar bien y, a, y, a, y hacer las cosas con, con criterio y con, con, no, con, con una política sanitaria piola, ¿viste? Claro.、Eh, para, para no armar el lío.、Eh, porque la pandemia todavía no, no, no termina, en otros no, países n o No, t o d a v í a c o n t i n ú a o no, no, no, n Nosotros, por suerte, estamos en verano, entrando en el verano, y eso favorece. favorece. y También, por otro lado,、eh, hubo como todo un plan de vacunación que dio resultados, pienso yo, porque eso hace que bajen los casos, s、eh, claro. No queda otra, es un poco d eso. e、eh, Yo creo en la ciencia y, bueno, creo un poco también en, en, la, en, la, en que la solución está ahí, í ¿no? Darle bola a eso y, y hacerla. Eh, es, es, es, es raro, obviamente. ¿no? También, por otro lado, es medio raro porque está todo muy manipulado e implementado. Y sabes de, de nada, no sabemos nada, sabemos muy poquito. Sí, es que, pero、verdad. bueno, pero bueno、eh, yo creo, creo en la ciencia y creo en que esas cosas funcionan ¿no? para, para sacar justamente de, de circulación eh, esto. Eh, Y después, bueno, desde lo personal, todo el 2020 estuve en e s a anduve componiendo en casa, grabando mucho en casa, tuve colaboraciones con otros músicos, también seguía un poco eso, no poder,、eh, poder abrir ¿no? el espectro y dejar de esto de, de, de lado de, por ahí, de juntarse y hacer, y entrar a componer a distancia con otros músicos y contactarse, como que eso también fue. En la, en, lo encuentro positivo dentro de todo lo negativo, lo encuentro positivo, pues, fructífero en el sentido de poder conectar con otras personas que están en la misma y, y compartir a distancia. ¿no? Eh, hice canciones con Carlos Méndez, un panameño, un amigo,、eh, a través de, de, de internet.、Eh, así que eso, eso en s o e algún punto, nada, lo, lo, lo, lo rescato. Así como también, bueno.、Eh, El, el hecho de poder invernar para, para, para componer, ¿no? Para, para... Fue como una especie de, de puertas adentro para, para eso, para sacar a, afuera un montón de cosas y, y nada, darle vuela a las composiciones, pienso yo, ¿no? A, a la música, a, a, a entrenar. Estuve tocando más también, ¿no? Pero bueno,、eh, cada uno siento que le pegó de diferentes formas y que. Y que nada, las emociones a, a flor de piel, ¿no?、Eh, eso. Después, por otro lado, estuve, estuve l a b u r a n d o ahí, como te decía, mucho en el estudio,、eh, dándole forma a, a Estudio Aves,、eh, que, que, bueno, que, que me encanta, es otro, otro lugar, otro, otro escenario para depositar. Todo, viste ahí, desde lo creativo hasta, hasta bueno, aprender un poco las técnicas, los aparatos, el chicherío que a mí me encanta.、Mm. Eh, nada, que le fui dando también forma. ¿Ya andé bien con, la, con、bueno. la tecnología? ¿Te gustan lo, los aparatos?、Eh, sí, sí, desde, desde chico me llevo bien, por suerte con, con todo eso. Hay es artistas que, que, bueno, o sea. Les gusta la, la tecnología un poco, pero hay otros que por ahí se rehusan también a usarla y, y reniegan un poco. De hecho, bueno, yo tengo un par de bandas amigas de, de, de mi pueblo que, que manejan un poco, pero bueno, donde lo superan un poco, como que quieren largar todo a la miércoles. Y bueno, pero bueno, bueno, en tu caso,、eh, s í no, no, no, no hay, hay, de, hay de todo. Yo no, no, no me,、no、me cierro en nada, pero obviamente a mí me das una criolla y soy feliz y、claro. no necesito más nada. Igualmente estuve explorando otras músicas, más electrónico,、eh, programando, usando live, eh, usando eh, Fruity Loops, usando、eh, Pro Tools. Obviamente, bueno, el Pro Tool s ya lo venía manejando hace un tiempo,、claro. pero bueno, ahora, ahora también、eh, le, le, le dediqué más tiempo al live y a la programación. Y Es otro mundo y otro lugar para, para justamente sacar todas las emociones, ponerlas ahí. Y, y tener otra Otra estética sonora lleva a otros lados y es parte de, de todo, ¿no? De crear.、Claro. Eh, es. Por o sea, eso es no menciono nada, ¿viste?、Claro. Me gusta todo en algún punto. Disculpame que te interrumpa. Ya hablábamos sí, de d e c bueno, una banda ya que. que... ¿Cuántos años ya de Amel? Llevan、sí, unos cuantos Y son como. como ahora como 13, 14, no sé. Cerca de 15 años. s o sea. más o menos, ¿eh? Claro, sí, sí,、si、nosotros la primera vez que hablamos, me acuerdo que fue una presentación de ustedes,、eh, 15 años, porque fue en 2016, recuerdo bien que tocaba en el teatro Sony, me acuerdo. Eh, eh, y te habíamos entrevistado. Poco, un... Sí, 2016, y bueno, sería un poquito menos de 15 años. Festejaban ¿no? los días,、pues sí. estamos en 2021, así que bueno, más o menos 15 ah, años. Ah, bueno, claro, festejamos los d í s Claro. claro, y bueno, sí, porque nos juntamos en el 2016, en 2006, digo, 2006. ¿Y va a haber un festejo、ah. del 15 este año? No, no creo, <risa> pero, pero sí hay, hay una fecha、sí. para, para despuntar el vicio y poder sacar un poco afuera n o y, y, y tocar. Que la banda veníamos de, de una gira, ¿no? de una gira por el sur, re lindo, donde metimos. 18 fechas en 20 días, una cosa de loco,、wow. tocamos casi todos los días. Y, y、eh, al toque que llegamos, que fue、mm, terminando, empezando febrero, terminando enero, ¿no? fue, en el, fue de segunda quincena de enero que arrancamos la gira, y habremos vuelto sí, a principios de febrero. Y, Fue un gatito 20 días y en marzo se pudrió todo. c、claro. l Así r o a que veníamos muy arriba con eso porque nos había ido re bien y porque pudimos llevar la música a, para el sur a r g e n t i n a Es una locura,、eh, q u es e súper bellísimo y hay gente hermosa. Y tocamos desde, desde La Pampa hasta, hasta Epuyén, fue una locura. Muy abajo llegamos. Llegamos acá, al fondo de Chu. ¿Cómo lo, los iba recibiendo el público en, en distintos lugares? Porque a veces no, son, a veces van, te encontrás con lugares que, que no consumen el estilo de música que, que hacen ustedes, que, que tienen tan particular, tan espinetiana. ¿Cómo, ¿Cómo los iba recibiendo el público? No, yo creo que, que nos recibió de la mejor forma.、Eh. Se sabían temas, todo, o sea, bueno, puede haber mucha gente. Y creo que, que el sur es un real, real lindo lugar donde aprecian la música de otro lado. Es un lugar de resistencia cultural, artística. Que siento yo todavía, el sur argentino, en toda la parte de abajo.、Eh, es un lugar donde se escucha más rock, donde se le da vuelo a la poesía, está muy conectado con la naturaleza. Hay otras cosas también, siento, y bueno, eso hace que. Que se pueda dar esas cosas, ¿no? que haya público para esa música.、Eh, claro. fue, fue loco, pero bueno, es, va, va por ahí, creo. <risa> Tres discos editados, bueno, y en Spotify estuve fijándome, porque bueno, yo soy muy seguidor de, de, tuyo de, de la banda, por supuesto.、Eh, lanzaste dos singles,、eh, ¿no? Mi viejo y Te libero, me libero. Contanos un poquito. Acerca brevemente de, de las dos canciones, bueno, supongo que habrás compuesto un millón de canciones más que por ahí han quedado en el tintero. Quizás las vayas subiendo. Este, bueno, no, tengo, tengo un como, como mi mambo, digamos, fuera, fuera de Amel. Tengo, tengo ahí varias canciones que voy a estar subiendo de a poco.、Uh -huh. eh, tengo un disco armado、eh, que se llama Tiempos Oscuros.、Sí. Eh, tengo、Vamos、varias canciones que va. Sí, que van desde. No me quedo en un género, como que va desde lo electrónico hasta. hasta lo analógico, viste. Por ejemplo, ahí subí dos temas que son. son antítesis entre ellos, ¿no? Como uno mucho más.、Eh, electrónico, con secuencias bases y. medio. medio. rave. Y, y otro. Tocado con fuelle, con trabajo, criolla, nada que ver, ¿viste?、Mm -hmm. eh, como todo más analógico y, y acústico, ¿no?、Eh, lo, lo más, qué sé yo, eléctrico que había ahí era una guitarra, una guitarra solo al final del tema, pero con toda la base era como un, una especie de. de Así, de, algo folclórico, viste, Tan, con dejos de tango, viste, con ya el fuelle, le, el bandoneón le da un, un carácter y una estética que te lo. a Buenos Aires, ¿no? te manda ahí, te manda ahí al, a, a, a ese color, ¿no? Claro.、Eh, va, va, entonces va un poco por ahí en no n c a r a c i l l a r m e en ninguna estética ni estilo, que es lo que a mí me gusta, lo que a mí me sale, lo que me hace feliz. Eh, explorar, estoy explorando,、eh, no quiero dejar de explorar esas cosas.、Eh, más allá de armar algo y un paquete estético y darle forma a algo estético, hoy en día ya siento como que cada canción cobra Cobra vuelo propio y personalidad propia. Y no hace falta que esté acompañada de otras canciones con, con una estética similar, sino que puede fluctuar y. Le puede dar bola desde otros lugares, viste、claro. y bueno, entonces saqué, saqué esos dos temas con, con, digamos, con, a, con nombre mío y lo fui, lo, fui, a, lo estoy acompañando con, con otras músicas más que tengo ahí en el tintero que lo estoy, las estoy por mostrar. Y todo esto también es producto de, de tener el, el lugar para poderlo hacer, para poderlo hacer de una manera profesional.、Eh, Que bueno, después de muchos años de, de, de, de tocar y de producir y de armar,、eh, se me está dando para poder tener mi propio espacio. Es todo un caminito que he logrado muy, muy, muy dormida. ¿no? Muy, muy dormida, un l a b u r o muy dormida. Muy dormida, siempre independiente y, y, y siempre apostando a la belleza, n o a la belleza artística. A lo, No, no, no al pochoclerío, sino a, a A eso, a la belleza artística. ¿no? Lo que, es, es subjetivo, obviamente, pero bueno. Sí, no, y muy pocos tienen la posibilidad también, porque muchos se volcan más a lo comercial. b u e n o y las discográficas están destruidas. Este, bueno, y vos te, te favoreces y bueno, tenés tu estudio, tienen su, su sala de ensayo supongo también su, su lugar para ensayar con Amén, y eso es genial.、Eh, bueno, g o n z a tiranos、eh, alguna fechita que van a estar tocando en algún lugar, tirá toda la carne de asador, este, tirá las redes también, ya para, para ir finalizando. No, no te estamos echando, sino、eh, para no detenerte、hola. y bueno, ya este, vamos、eh, redondeando. Mira,、eh, bueno,、uh -huh. nos pueden encontrar como Amel Música en、uh -huh. Instagram, ¿no?、Eh, a mí me pueden encontrar como Gonzalo Palas con doble L en Instagram.、Eh, ahí, ahí está todo lo que, lo que venimos haciendo y lo que, lo que estamos haciendo d e la actualidad, ¿no? Nos pasa, bueno, ahora nos estamos manejando por Instagram, ¿no? Es la red、sí. la que más bola、sí. le estamos dando, ya medio que Facebook no le damos más bola. El Facebook es para los viejos, como yo. Así como en, el, en <risa> su momento era MySpace. Claro.、Eh, ya, ya murió. Claro. Eh, bueno, eh, en,、e、en este momento le damos bola a, a Instagram. Y Ay, bueno,、claro. Ahí me pueden encontrar Gonzalo Palas Espineta. Sí. O, o, o como Amel. Barra Amel Música también. Ahí, ahí está toda la data. Y vamos a estar tocando con Amel、eh, el 17 de diciembre de este mes. Cae viernes. La entrada es a la gorra, o sea, el que puede pone, el que no puede no pone.、Eh, es en un bar en Belgrano, que es un、Ajá. bar amigo que venimos a, a, armando cosas ahí hace mucho. q u e d a el nombre, s i g r e f e no hay problema. Se ¿eh? llama Antiguas Lunas, queda、Perfecto. en Blanco Encalada, 2848. Bien.、Eh, pleno Belgrano.、Eh, es como un oasis cultural porque no existe eso en Belgrano. Ajá.、Eh, Siempre hay movidas, hay jams, hay cosas. El que, el que anda por, el, por, por, por ese barrio y no sabe a dónde ir a ver cosas o qué hacer. Es un lugar vivir, interesante. Es un lugar interesante culturalmente, siempre tiene movidas y, y es un lugar que apuesta siempre, ¿viste? A, a, a cosas. Apuesta a la cultura y a, y, y a mostrar, ¿viste? Claro. Y, así que bueno, vamos a estar tocando ahí con Amel el 17 de diciembre. Perfecto. Cae viernes y、eh, luego seguramente se arme Jam, así que también para los músicos que anden escuchando el programa,、eh, bienvenidos, vénganse, es reabierto todo, así que、eh, es cuestión de caer y, y, y ver qué onda. ¿eh? Siempre,、bueno. siempre se, se arman cosas muy interesantes. Bueno, y algo que quiero acotar también:、eh, que su música la pueden encontrar en los discos en s t á en YouTube y en Spotify, tanto lo de Amel como lo tuyo, ¿no? En YouTube subiste tu material también o solamente está en Spotify, lo tuyo. Lo de Amel sí. Tantos o lados, no, no los, lo de Amel sí, y, y lo mío personal está en Spotify.、Eh, Perfecto. En YouTube todavía no a r m é un canal personal, pero sí、Ajá. está en YouTube porque obviamente el distribuidor digital te lo manda y te lo pone por ahí. Ah, bien. Pero no es, ofici no es oficial, digamos. Pero <ríe> claro,、está. pero bueno, pero está. Está.、Bueno. Sí, sí. Genial. El que b u、bueno, s c a e n c u e n t r a va a encontrar. El que busca encuentra, tal cual, muy buena frase. Bueno, Gonzalo, querido, te agradezco por estos minutos.、Eh, bueno, y nos estamos viendo en el tiempo,、eh, aquí, bueno, en la Caja Negra, en Radio El Mundo o en donde estemos. Este, Contabas con nosotros para lo, en cuanto a difusión、eh, requiere, siempre sabes que tenés la, las puertas de, de, de las radios o de los programas abiertos. De una, Leo, gracias. Y bueno, nada.、Eh... En, por otro lado, ¿sabes qué me o l v i d a b a Que el 22,、sí. el 22 tocamos con una agrupación que estamos armando. Eh, tocamos eh, en MXM, que sería Música por Músicos.、Uh -huh. Es un ciclo de jazz en Castelar, en Johnny B. Wood.、Eh, el 22, a, sí.、Eh, tocamos el 22 con unos músicos tremendos.、Eh, una formación que. Eh, nueva, digamos, pero obviamente es, es, es, es vieja porque es, to, toco con ellos ya hace muchos años.、Claro. Pero es una formación nueva、eh, con unos músicos tremendos, con canciones propias、eh, y es muy deforme. Es más tirando al jazz. Y, y nada, la verdad, es que los pies la rompen, está buenísimo lo que, lo que sucede. Entonces, eso es en, en Castellar el 22. 21 de、bien. diciembre, bueno, el 16 de j a z z y el 22 el ciclo de jazz en Castellar. Así que bueno, y el 22、juntarlo. en c a s t e l a r b e n o ahí va, ahí v va, va. vamos, v a Bueno, g o n z á l e te mando un abrazo, querido. Tío, y, por f n o Nos estamos viendo en el tiempo, gracias. De una, gra gracias por este espacio, abrazo. AM 1070, el mundo, la radio de siempre. Estás escuchando La Caja Negra Rock en Estado Puro con Leo m á t e r o Buenas, soy Gonzalo Palas Espineta, cantante y guitarrista Amel. Este es un gran saludo para La Caja Negra. Abrazos para todos los oyentes.